más estás eh, sintiendo sexta trónica un espacio aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM en esta radio que llega la Radio Libre Decisión, dedicado al tecno y a los sonidos oscuros del underground rítmico Estaremos como siempre dos orines hasta las 11 de la noche y hoy tenemos un programín un poquitín tranquilo eh, con cosas bastante suaves ya que ayer eh, tuve y, zumbando ahí a la cabeza mucho techno y lleve eh, tiempo un poco de, de cambiar de registro aunque empezamos con mucha caña de la mano de un francés que los que y les que eh, sois aficionados al techno eh, conoceréis eh, UBB uh, un eh, francés que ya lleva varios trabajos producidos y editados y que tenemos este último con el Sei Humor con cinco temas brutales como este que va a sonar Intolerancia Pues una brutalidad, este EP de UVB, un francés que, como digo, eh, ya bastante conocido en el panorama tecno actual y que con este EP de School of Intolerance que graba en el sello Mord, un sello bastante importante también dentro de la escena tecno europea, pues. Eh, de patente la contundencia del su estilo un estilo, por otra parte, que lleva un poquitín bastante retro por todo, todo el bagaje industrial y, y rabero que tiene detrás y que confirma un poco también la tendencia que hay en cierta parte del techno de ir subiendo otra a les BPMs esta ya anda por 134 por ahí Y una tendencia que parece bastante amplia entre muchos productores, eh, un poquitín de este estilo. Eh, una tendencia que contrasta un poco con los 128 BPM que era la norma hasta hace un año más o menos, norma estándar. Y pasamos ahora a algo más tranquilo, pero también. con muchas influencias de la música industrial. Trátese de nuestro compañero Orestis Plagona, un griego que solemos poner mucho aquí, eh, que, es, que graba en sellos underground, en casetes, y esta vez eh, vamos a presentar eh, su cinta eh, grabada en el sello eh, búlgaro de VNTT, un sello también bastante majo, y este compañero lleva un valor en alza en la escena tecno underground de Partner letter la carta quemada y tratase de esta última cinta de rastre plagona que también graba como dijimos en otros programas con Otros sellos como Moral Defeat o Yerevan Tapes. Y nada, vamos a poner eh, un tema muy guapo que se llama Beauty by Rage. Eh, algo así como santificado por la rabia. muy melancólica y oscura, como y habitual en Restis Plagona, en todos sus trabajos. Tiene así algún tema más enérgico que otro, pero eh, todos tienen un tono oscuro y melancólico, como este que acabamos de escuchar, llamado «Beautiful by Rage». Seguimos un poquitín en plan tranquilín, como vos dije Al principio vamos a seguir así eh, la mayoría, la mayor tiempo del el mayor tiempo del programa. Y este que viene ahora, y en francés, como VV pero muy diferente estilísticamente. sea Amandra y tiene varios EPs también a los espaldes. Este está grabado con el sello Tequita. y son cuatro temas muy guapos, un estilo deep techno muy elegante y muy cuidado. Eh, Paquitín eh, me recuerda a Morter Mortar, el, el sueco que bueno, luego pondremos algún tema también de él, y que ya pusimos más veces. Este último disco se llama Príncipe de Veracruz, y vamos a poner el tema que precisamente le da título ahí va Sin duda, ye uno de los eh, discos más guapos que escuché de este estilo en el último mes, que fueron unos cuantos, eh, Amandra, El Príncipe de Veracruz. Eh, como veis aquí, los platos son per importantes, casi tanto como el bombo. Son suenan ahí los rays todo el tiempo, de manera atmosférica, dando el toque también hipnótico. a la canción que tan han la Salafay y seguimos con cosas tranquiles, aunque más radicales. Se trata de Bitfana. Bitfana es un proyecto de un, de, que viene desde Suecia, eh, muy conocido también en el panorama de la gente así que gusta el noise y el ambiente más avanzado. con ciertas influencias también de la música industrial. Bitfana estuvo trabajando con Pose isolation y sacó... El, prim, el primer debut lo sacó con Body Sculptures y ahora este año pasado, a últimos años sacó con Noder Electronics el sello de eh, Odula Rajin y Bar este Ignar o, o algo así. Eh, la pronunciación en sueco debe ser bastante complicada, como para que yo la diga correctamente. Eh, y un álbum eh, que explora distintos sonidos y distintos matices, a veces bastante eh, impactantes. Y bueno, lo mayor que pongamos eh, un tema y veáis lo que lleve. Eh, es este, que, este que va a sonar se llama Fasas. sonaba de bien estos suecos que como digo se llaman Midfarna y que grabaron eh, este LP con Nodels Electronics, el pasado año a finales y que la verdad que es altamente recomendable si os gusta este tipo de cosas que doy empezar Este tipo de sonidos, aunque no tienen la capacidad rítmica y del tecno, al final también son eh, hipnóticos y enganchan. Como enganchan estos también eh, de Canadá, God is Black, Dioses Negro. Estos también están en un terreno que está entre el tecno y la música industrial. y el noise. Eh, utilizan también eh, voces para dar ambiente a sus temas y tengo aquí una cinta del, que ya es del 2014 con el, que grabaron en el sello Total Black, un sello de Berlín, también bastante recomendable que si vos eh, si vos presta podéis echar un hueyu que Tienen muchas cosas interesantes, pero bueno, yo tengo en este esta cinta, que se llama ciria como digo, está muy bien. Eh, son unos cuantos temas en una onda muy oscura, pero muy fácil de escuchar, como podéis comprobar ahora, con este tema de Night y Red, la noche roja. lo queráis esto es de lo más accesible para la orella del seiyu total black eh, no la verdad que no un desea de ser un techno bastante industrial pero muy rítmico y bueno yo es altamente recomendable esta cinta de god is black un proyecto de canadá que poco sé. intentaré enterarme de más, pero que esta cinta cidia es interesante por lo menos, y seguimos con eh, algo más claro, más, con más luz eh, vamos a poner, a volver a Suecia para poner a Croning el EP que presentamos la semana pasada, que se llama Off the Grid, que tiene cuatro temas muy pinchables Unos más cañeros que otros, pero todos en el, en el tono este hipnótico que nos tiene acostumbrados eh, eh, a Cronin y al resto de productores fríos oh. de Nodden Electronics. Eh, lo que va a sonar ahora se llama To Breath Underwater. impulsores de este estilo de tecno que supongo que habrá siente que me gusta ¿eh? Eh, supongo que también los que están avezados a escuchar tecno de fa mucho tiempo considerarán esto como algo bastante flojo pero la verdad que a mí me encanta y eh, una concepción distinta de del estilo quizá más encaminada para poderla también escuchar en, en otros ambientes que no sea en club para poder estar en casa tranquilamente escuchando esta música y bueno, yo creo que hay eh, otra manera de, de ver el estilo y que no obstante está triunfando y seguimos y nos vamos a a Grecia no a Grecia sino a un italiano que se hace llamar Mai Mai Mai pero que en realidad tiene el triste nombre de Tony Cutrone tal como suena Tony Cutrone eh, y es un magnífico productor que utiliza símbolos griegos y letras griegas para Eh, presentar su música. Eh, tenemos aquí una, un trabajo que está todo en casete y en, y en vinilo con el sello Not Not Fun, un sello de California que edita de todo, edita ambient, edita eh, música indie, eh, cosas más rítmicas, más acercadas al tecno, como puede ser esto, aunque tampoco es tecno ni mucho menos. Eh, y es un poco experimental, pero suena muy bien y, y tiene un rollo hipnótico muy guapo también, muy cercano tam al, al tron. Y vamos a poner el tema que abre, no que abre, no, este es el número 4, se llama Pi. como el número. este era mai mai mai apuntadlo bien si queréis porque la verdad que este álbum que tenemos aquí es brutal como podéis comprobar en este tema que no se llama pi como dije, al parecer pi llámase lo que lle el, el álbum entero lo demás está en caracteres griegos y ni puta idea lo que dice quizás esto pueda decir algo así como le nice pero bueno el carácter étnico también eh, primigenio y primordial de del de ritmo está de aquí bastante bien bien reflejado y como en esta como en este tema en la mayoría de, de los de este álbum que son seis y que tiene un montón de sonidos pero guapos y y también muy personales eh, vamos a seguir con algo más clásico para que no se nos asuste la gente. Eh, vamos a ir con Evig Mortker, que ya dijimos antes que yo en sueco que también yo un poco a la DIC del deep techno eh, editó con alguna vez con Other Electronics Pero normalmente le edita en solitario, en un sello que tiene para editarse los otros trabajos. Y sin embargo, eh, aquí llegamos a conseguir uno muy guapo que está compartido con Artefat, que yo tu productor investiga su francés. Y tiene dos temas de cada uno. Vamos a poner de Ewig Morker eh, el tema que se llama Altaret Restets. Sonaba Evig Morker eh, su tema Altares de Restetts. Eh, como si acabáis de, de poner la radio, si no sabéis lo que estáis escuchando, decimos que esto hoy es Estratégónica, un programa aquí en Radio Crash que dedicamos todos los domingos al tecno y a los sonidos oscuros del Underground Rítmico. Que tiene soles horas de duración y por si no lo sabéis también Sestra Trónica es un colectivo de gente que fae música electrónica principalmente techno pero también otros estilos y que el próximo programa eh, estaremos aquí haciendo una session en directo si todo es posible que supongo que sí Y será la primera vez que en este programa se falla una sesión. Cuando lo empezamos, vos comenté que en este programa no iba a haber sesiones, que solo iba a haber temas eh, de principio a fin. Pero bueno, este, en este caso, tratase de una sesión en directo improvisa, eh, improvisada y, y eh, algo diferente. No obstante, bueno, el Eh, lo iremos avisando en las redes sociales. Eh, vamos a pararnos ahora un poquitín en un sello que me presta Asgaya y un sello que está entre Francia, Inglaterra y Australia, eh, por llevado un poco por siente eh, que fae música. Eh, de estos países, eh, un sello muy guapo que edita en cinta y también en vinilo y que tiene un estilo de muy definido, que es también muy original eh, y un tecno industrial ambiental también, pero hecho a una manera también autogestionada, pero muy con un resultado muy prestoso. Tienen varias, eh, varias ediciones de bueno, varios trabajos. La mayoría son de ellos, son de los propios eh, miembros del Seiyu y vamos a empezar con un proyecto que se llama Aql Mesur. Aql Mesur. Eh, un proyecto llevado por Thomas Barnes y con la ayuda de Henry Gillet, Marie Curie y Sonny Viquette. Tienen una cinta y también eh, vinilo muy guapa que se llama Construct or Reyet. Que el estilo también lleve, como os digo, un poco definido en este techno tecno eh, ambiental y un poco con cosas de la música industrial. Y vamos a poner el tema que da título al disco que se llama Construct or Reyet. también este tema de Acule Mesur Construct of Riet y siguiendo con este sello Algebra un sello muy, o sea, muy minoritario, no hay un sello que se sienta mucho por ahí que yo sepa, pero la verdad que a mí me gusta mogollón el estilo y, y un poco la tendencia que siguen vamos ahora con un Otro trabajo que tienen de Faipoco, eh, tratase de una cinta de que de recopilatoria también de gente del, del sello y vamos a poner un tema de un australiano que se va a llamar Pergium, eh, que también tiene otro proyecto en este sello que luego pondremos y que en esta cinta eh, tiene un magnífico tema que se llama Nadir. Tema Nadir, muy, muy extraño, pero muy guapo, por lo menos para mí. Y un poco el, con los que yo conocía este sello fueron con Hanchi, eh, que son franceses, o, vienen de, o el proyecto está en Francia, no sé concretamente quién está. Ya presentamos aquí su, su álbum de Fabulous Pain y en esta recopilación que estoy poniendo, esta casete que se llama Algebra Ovnis, eh, 001, eh, en, o 001, sea, viene incluido un tema que se llama Le Premier Sommel, que también está muy bien y que va a sonar ahora mismo. Hanchi y el tema Le Premier Somil. Como veis, eh, un techno muy atmosférico con un montón de incorporaciones de eh, grabaciones de campo, o field recordings, que le dan un, un sonido especial y que también son parte importante de, de la seña de identidad de este. De este sello y de los productores que lo conforman. Vamos a poner un último tema del australiano eh, Love House, en este caso. Eh, un proyecto que tiene una imagen así como muy fetichista, eh, tipo BDSM y demás, y que su música va un poco también en este en este estilo y de este palo. Eh, su casete CB6000 eh, salió el año pasado y vamos a poner un tema de la misma que se llama eh, GFE. Seguiremos poniendo cosas de este sello en sucesivos programas si llegamos a ellos, porque nunca se sabe. Y ya que, bueno, casi prácticamente toda la discografía de, de este sello me la descargué pagando, eso sí, pues valen muy poco, valen una libra cada, cada disco. una libra inglesa, no una libra de que de, de antes de los que te pedían eh, para pagar la pensión eh, vamos a ir ahora con un japonés que la verdad que yo no le tenía no le seguía mucho pero que eh, y un productor eh, bastante importante por lo menos en el Tecno Underground Se llama Kachunori Sawa y tenemos aquí su EP de Chulex, las dos piernas. Un EP que ya salió en el 2013, pero que ahora hicieron eh, una reedición y está otra vez disponible. Cachunori eh, Sagua falla un techno también profundo y experimental. Eh, Muy, muy prestoso de escuchar y la canción que vamos a poner de este EP que como digo, hoy del 2013 ya se llama Black Sugar Tecno también, un poquitín para escuchar en casa y con otra mirada que la mirada de la música dirigida al club o el tecno dirigida, dirigido al club. La verdad, que hay poca gente que escuche tecno, por lo menos en estos alrededores donde vivimos. De hecho, yo creo que la gente que en un tanto por ciento bastante elevado que va a fiestas donde ponen tecno no sabe ni siquiera eh, si pinchen, faen música o, o qué es lo que faen. Pero bueno, estoy un poco eh, la, lo que trae este estilo desde fallaños y cambiarlo por lo menos aquí en... en el sitio este donde vivimos, ya sea Asturias o alrededores, y es bastante complicado, un poco por la cultura tan arraigada que hay en este sentido. Y vamos a poner a otro japonés también, que fae un tecno experimental. Trátase de Ena, un productor que lleva también varios años con muchos discos editados álbumes y EPs y que hay un techno bastante investigador y y que, bueno, merece la pena que se escuche este último disco y un EP que se llama Divided Body Divided Body, perdón, Cuerpo Dividido acaba de salir y vamos a poner el tema el tema que se llama Eleven Divide Tecno muy investigador, pero muy guapo y muy interesante. ENA, E-N-A, eh, japonés, que como digo, lleva un montón de tiempo en, en esto del Tecno produciendo y que este, eh, este EP que acaba de sacar eh, pues está editado precisamente en esta semana y vamos a seguir con Ya casi va a terminar, poco más, de, con un productor chino, <coughs> para no salirnos de la zona. Eh, tratase de Chuxing, eh, TZUSING, y un productor ya bastante conocido. Hay un boiler room, eh, este programa estúpido y totalmente eh, sin... ningún sentido donde sale un, un, un tío y detrás un montón de gente haciendo postulitas, sale un, un tío, un productor eh, o un DJ pinchando y un montón de gente haciendo postulitas y el idiota vamos, pero que a veces eh, hay en ese programa unas sesiones de, de infarto como esta de Chuxing que yo recomiendo que le, la pongáis, que, que es bastante impactante. Eh, Chusin acaba de sacar un disco de nombre impronunciable porque tiene caracteres chinos, y vamos a poner una canción que se llama King of Hosts. ir terminando ya, acérquense a las 11 y llega su fin Sexta Trónica el próximo domingo estaremos a las 9, como vos dije, si todo va bien con una llan sesión del colectivo Sexta Trónica en directo, hasta entonces terminamos con los alemanes Alin, familiares Kuhn, Salud y Libertad